Quiso ser por una noche Pero se hicieron dos noches Después fueron muchas más Yo en ti no buscaba nada Tan solo una compañía Para charlar por charlar Nos miramos a los ojos Entrelazamos las manos Nos ...para bailar, para bailar... ...y tuvimos sensaciones... ...por las cuales comprendimos... ...que queríamos amar... ...y sin saber nada de ti... ...ni tú saber nada de mí... ...nos entregamos sin pensar i šim sabređe i va naser una vital necesidad de compartirno mojšo malo. He vivido tantos años, tuve tantos desengaños para querer por querer que quizá insensiblemente Mi cerebro estaba ausente, para creer por creer. Pero va pasando el tiempo, y ya son tantas las pruebas, para dudar por dudar. Que bendigo aquel instante, en que elegí aquella noche, para perder por perder. Ni tú saberes nada de mí nos entregamos sin pensar y sin saber que iban a ser una vital necesidad de compartirnos mucho más quiso ser por una noche pero se hicieron dos noches después fueron muchas más Desde aquel mismo instante por mucho que haya querido no te he podido dejar Ay, la, la, la, la, la, la. ya no te puedo dejar